Me voy a comunicar con Melissa Trad Malmoth, porque, a ver, ella debe saber, pero hace un rato estuve charlando con un amigo, con Reinaldo Siete eh, Case, y yo le dije, cuando discutimos sobre la guerra eh, Ucrania-Rusia, la invasión, etc., eh, ¿cuáles son las informaciones que tenemos? Porque yo estoy seguro que acá en Occidente la información está manejada por Estados Unidos, por la CIA y por aquellos representantes que tenemos en nuestros países que adhieren a esa política y que son dueños de medios de comunicación de los que llamamos hegemónicos. Entonces, siempre me pregunto, ¿cómo vamos a discutir si no tenemos información del otro lado. A ver, cuando Estados Unidos invade Irán, Irak, Afganistán, eh, matando a diestra y a siniestra, eh, bueno, son los justicieros del planeta. Pero cuando Rusia invade, son una basura. Eh, este Putin está loco. Es como que desconocemos absolutamente todo. Si hay algún razonamiento, no nos llega como para tener lo suficiente para ejercer ser nuestro albedrío. Melisa, ¿dónde estás? Hola, Kike, ¿cómo estás? En este momento estoy en Nueva York, ah, en bueno. Estados Unidos. Sí, estás en el corazón del poder. <risa> Así es, bueno, donde se cocina el guito. Exactamente. Y esto que te acabo de decir, ¿tiene asidero o son imaginerías mías? No, totalmente. Primero que creo que de alguna manera siempre tiene asidero, ¿no? De, de de dónde sacamos la información con la que nos manejamos, siempre es fundamental nuestras fuentes y demás. Sí. Eh, y me parece que, que todo eso parte, obviamente que nosotros estamos completamente influenciados por lo que dicen los medios pro-occidentales, pro-Estados Unidos. Claro. Eh, obviamente son los que tenemos más cerca, son a los que nuestros medios locales en Argentina también eh, responden de manera más general, si um, quiere. Sí. Pero también me parece que todo esto parte de una postura muy errónea que a veces eh, tiene la gente cuando se acerca a estos conflictos que tiene que ver con querer encontrar buenos o malos ah, claro. como que sí, sí. me tengo que parar de un lugar a otro, en un lugar o en otro no y de alguna manera lo que terminamos haciendo es buscar información y esto está súper estudiado en las carreras de comunicación, sí. es como la gente trata de buscar información que refuerce lo que ya cree no mm -hmm. entonces si uno una persona que es Eh, de repente ideológicamente estoy más cerca de Rusia y voy a tratar de buscar medios como RT, ¿no es cierto? Y si pasa lo contrario y bueno, no se ve a tratar de leer la CNN o algunos medios locales que se alinean a eso. Sí. Hemos visto muchas noticias así en Infobae, por ejemplo. Sí. Eh, pero me parece que, que de nuevo parte de ese lugar errado de querer encontrar buenos o malos. Obviamente lo que siempre se recomienda es que Busquemos una diversidad de fuentes, pero bueno, la sí. verdad que eh, uno tampoco tiene tiempo con la vida misma no de leerse 15 portales, pero bueno, también ese es nuestro rol como periodistas, tratar de sí. juntar todo eso que está suelto y poder traerlo aquí en la, la mesa, y es un poco lo que vamos a hacer ahora con vos. Claro, a mí me gustaría tener tu visión, Melisa, de este asunto bueno eh, es bastante complicado me parece que, que por un lado hay que entender eh, no sé si si después crees que nos metamos de lleno como a explicar un poco cómo surge y todo pero me parece que lo importante acá definir es que en términos objetivos digamos eh, rusia in, invadió un país soberano Ajá. puede tener sus razones desde la política por supuesto desde el derecho internacional no O sea desde el, desde lo legal no está avalado en el sentido de que invadió un país soberano eh, bajo las razones que él pueda tener, pero legalmente, digamos, no es legal sí, lo que hizo, ¿no? Sí, sí. Siempre teniendo en cuenta que el derecho internacional es bastante difuso, el sistema internacional es anárquico, es decir, no hay un organismo que lo regule, más allá de que podemos tener intentos, las Naciones sí. Unidas, etcétera nadie uh -huh. te puede obligar, digamos, te pueden exhortar a tomar determinadas decisiones, sí. Pero bueno, eso, me parece importante dividir ese terreno entre... Bueno, desde el derecho internacional, claramente Putin invadió un país soberano. Sí. Eh, desde la política, desde la geopolítica, por supuesto que tiene sus razones. Que esto equivalga a justificar lo que está haciendo Putin, me parece que no es así, me parece que... Eh, mm. hay, hay mucha cosa ahí con los periodistas viste también sí, que sí. Eh, como, como nos miran a veces que por explicar las razones parece que estuviésemos defendiendo a uno o a otro sí, pero no es así sí, sí, sí, eh, sí. simplemente hay que entender que, que claro, Rusia geopolíticamente uh -huh. tenía sus razones para hacer esto, principalmente obviamente de lo que venimos escuchando un montón, sí. es la cuestión de tener a la OTAN en las puertas de su casa Ajá. ¿qué significa esto? bueno Eh, la otan que obviamente es esta organización No es cierto que, que surge eh, que sobrevive un poco a la guerra fría a esta alianza militar entre distintos eh, países eh, occidentales sí. eh, tiene una especie de acuerdo entre sí esto esto es como está muy en las raíces de este conflicto no que es que eh, tiene en, en, en sus artículos digamos de conformación dice que va a responder conjuntamente si cualquiera de sus miembros se ve atacado. ¿sí? Ajá, sí. Eh, entonces, ¿qué pasa? Rusia, ¿qué dice? Y si yo tengo a la TAN a las puertas de mi casa, significa que en cualquier momento a mí me pueden poner bases militares acá súper cerca, ¿no? Sí, señora. Eh, y eso, para los que dicen, ay, bueno, pero eso no es una razón, ¿viste? Para, para iniciar un conflicto, le preguntemos a Kennedy si en la crisis de los misiles no le pareció un conflicto Eh, que pudiesen haber bases militares enemigas ahí en Cuba, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, el, el miedo, digamos, es legítimo. Ahora, lo que sí hay que decir es que Ucrania no es parte de la OTAN. Ah, Ucrania ha mm. estado coqueteando por mucho tiempo uh -huh. con la OTAN y con la Unión Europea y siempre, obviamente presentando sus razones de por qué quiere ser parte y obviamente entre sus razones está justamente poder ser defendida sí. eh, frente a cualquier ataque ruso Ahora, bueno, ¿por, la ¿por verdad, qué por qué Melisa, la OTAN no acepta la participación de Ucrania? Bueno, porque al menos en este momento eso significaría realmente la escalada de un conflicto tremendo ah, de volverse una ah. cosa local, claro, ¿no cierto? claro eh, Rusia está atacando solamente en suelo ucraniano sí. a expandirse a toda la región. Y ahí sí que hoy venimos escuchando mucho esto de, uy, puede haber una tercera guerra mundial. Sí. La verdad es que por el momento suena poco probable, digamos, uh -huh. porque no parece que nadie quiera eso. no Las potencias evidentemente no quieren eso. Uh -huh. eh, el problema es que cualquier cosita que se te salga de las manos, puede llegar a producir que ese conflicto escale. Por claro, ahora. Claro, claro, eh, claro. primero eh, aparte de aclarar que hace décadas y décadas que la OTAN viene prometiendo que no se iba a expandir más al este, no. justamente porque siempre supo que eso implicaría un conflicto con Rusia. Claro, una esto provocación no es, algo... una es una provocación concretamente. Sí. sí. Exactamente. Si bien también acá hay que aclarar, por eso de nuevo siempre vuelvo a esto de viste no hay buenos y malos, no se analiza Desde ahí la política... Muy bien, muy bien. general la política, me parece, sí, ¿no? Pero sí. eh, lo que hay que entender es que, eh, digamos, eh, Ucrania es un país soberano y debería tener el derecho de unirse a cualquier organismo que quiera. Claro. Ahora, el mundo no se rige así, eh, geopolíticamente las cosas no se ven así, Rusia no lo va a ver así. Muy bien. Y hace muchísimos años, como decía, hace décadas, que la OTAN ya sabía esto y que por eso incluso hay discursos hasta de Biden de hace sí. varias décadas atrás, que sí. pueden escucharlo diciendo eso, es de decir, no nos vamos a expandir al este. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es un conflicto asegurado con claro. Rusia. Y además, mm. esto que porque la invasión de Ucrania empezó ahora a, a fines de febrero, ¿no? Sí. Pero la tensión viene escalando hace meses, el conflicto incluso más fuerte nos puede hasta remontar también hasta el 2014, cuando sí. Rusia mm. conexionó la península de Crimea. Sí. Eh, Rusia hace un montón que viene diciendo como no se metan con esto, no se metan con esto, no se metan con esto. Y bueno, llega un punto en el que eh, no en, efectivamente en realidad como decía antes, la Ucrania no es parte Ucrania no es parte de la OTAN, eh sí ha venido coqueteando mucho con ellos, eh, pero llega un punto en que Rusia dice, bueno, ya está, me meto. Obviamente eh, acá mete otras justificaciones claro, también. Claro. Claro. Eh, no sé si escucharon este ese discurso cuando él anuncia en febrero que, que va a ingresar no O sea que va a generar esta operación militar especial mm, le llama él sí. si, si no me equivoco mm. eh, él en ese momento dice bueno que, que cuáles eran sus razones no para mm. para realizar esta operación militar que en la práctica es una invasión de un país limítrofe claro por un lado él habla de la desmilitarización de Ucrania. Sí. Si nos vamos al 2014, o sea, creo que para entender como todo, no hay que irse un poco a las bases, mm. de entender que Ucrania y Rusia en algún momento fueron parte de la misma cosa. Sí. O sea, ni siquiera nos vamos a ir a tan lejos como el Imperio Ruso, pero por lo menos sí entender que Ucrania y Rusia eran parte de la Unión Soviética en algún momento, sí. tienen una historia medio de tensión entre ellos, y cuando se disuelve la URSS, eh, incluso más bien antes, eh, a Ucrania se le cede una parte del territorio, que es donde hoy empieza todo este conflicto, que es fam la famosa región del Donbass, que mm. habrán escuchado, que sí. es Donetsk y Lugansk. Este territorio se le cede allá por los años 50, si no me equivoco, a Ucrania, pero contenía a población que era ruso parlante étnicamente ah. quizás se consideraba más rusa que, que claro, ucraniana claro. entonces bueno desde el 2014 estas regiones, en el mismo momento que estábamos hablando de, de todo el conflicto con Crimea eh, estas regiones estas regiones se declaran independientes no y dicen bueno nosotros luchamos por nuestra autonomía porque no nos sentimos parte de Ucrania y porque no estamos de acuerdo con esta mirada occidental que está sosteniendo Ucrania de ah. querer acercarse a la Unión Europea ¿sí? a ver a ver a vermelissa te estoy siguiendo con con mucha atención algunas cosas se me van aclarando te pregunto he escuchado que eh, había mucha población en Ucrania eh, con uh -huh. deseos de pertenecer nuevamente a Rusia. Y también he escuchado que la mayoría de esos rusos son judíos. Y que también entonces la explicación de por qué Israel no emite opinión es porque hay gente de la suya, aunque rusa, viviendo en esa frontera. ¿Es así? Sí. Mira, es, la verdad que es bastante complicado visto determinar sí, qué sectores sí, eh, sí. están como a favor de una cosa o de otra. Lo que sí podemos decir, y que, y que sí es real y que, y que un poco están las bases de este conflicto con, con la región del Donbass, sí. es que sí es eh, sí es una población que se siente más cercana a Rusia que a Ucrania, o al menos más cercana a Rusia que Occidente, Ajá. y que no quieren formar parte de Ucrania. Claro. Y son estas regiones, es esta región del Donbass, sí. eh, Donetsk y Lugansk. No quieren formar parte de Ucrania. Ahora, ¿hay un derecho separatista o no? Ese es un debate de las relaciones internacionales de toda la vida, ¿no? Claro, eh, claro. Y es verdad, y en esto lo hilo con lo que venía diciendo antes, porque me diste el pie, que es esta cosa de que cuando Putin anuncia eh, esta invasión a Ucrania, lo que él dice como segunda razón, o lo que es grime sí. es en el discurso, ¿no? De ahí en más, hay que ver si eso está realmente en las raíces de por qué se plantea esto. Sí. Es el, esto es textual, eh, no son palabras palabras mías. Putin dijo en ese discurso, "Vamos a desnazificar a Ucrania." Ah. Entonces, él planteando justamente lo que vos decís, ¿no? Bueno, los sectores dentro de, del ejército ucraniano que mm. está combatiendo con las milicias prorrusas del este, los sí. estos, estos sectores que se consideran más más cercanos a Rusia. Dice, bueno, ahí estamos hablando de grupos de extrema derecha, no de, de, de neonazis metidos ahí. Sí. La, lo, lo que sí te puedo decir es que esos grupos de extrema derecha existen, sí, existen. Sí. Que las milicias prorrusas del este han estado también sufriendo ataques eh, por parte de ellos... Sí, porque lo que hemos visto es una guerra civil prácticamente entre esas milicias prorrusas que se ah, quieren ah, separar de Ucrania sí. y el ejército regular ucraniano. Sí. Ahora, y esto me parece muy importante, que hayan grupos de extrema derecha en el ejército ucraniano y en Ucrania en general no puede equivaler a decir ni que Ucrania es un país nazi ni que todo el ejército no, Es no. un ejército nazi claro, ¿no? claro, Sin claro. embargo Putin sí lo ha querido mostrar así Porque bueno, obviamente que Es eh, es una causa que por ahí eh, Resuena en cualquiera no Calear sí. una cruzada sí. eh, Contra grupos de extrema derecha eh, O grupos nazis Entonces bueno, eh, por eso digo que Hay que diluciar un poco Muy bueno qué hay detrás del discurso de Putin, qué bueno. detrás del discurso de Occidente. Melisa, ¿no? te, te llevo a, a las dos últimas cositas. Digo cositas y estoy diciendo un disparate cuando digo cositas, disminuyendo <risa> claro disminuyendo la importancia. Eh, siempre supimos que eh, los los tres negocios más poderosos del planeta son la, la merca, por no decir las drogas, eh, o la farmacopea, <risa> este y por el otro lado, Está, está que es el que más me importa, el de las armas. ¿Cómo influye eh, semejante negocio mundial como para de vez en cuando desoxidar algunos tanques que me se, se me están oxidando y armar algún bolonqui en algún lado, cosa de que tiren algunos tiros y no se me humedezca la pólvora? Sí. Mm. Mirá, eh, la verdad que es un tema que, que atraviesa todo el tiempo la historia de, del mundo, ¿no? Sí. Eh, me parece que está claro. Nosotros pues recién decíamos, bueno, eh, se está buscando que esto no escale a un conflicto que involucre a más países, ¿no? Porque claro, ahí termaría claro. el verdadero bolón. Sí, sí, claro. Eh, Eso sin, sin menospreciar, obviamente, el sufrimiento de la población ucraniana, no, que favor. también va a ser, por ejemplo, ruso. Por y, obviamente, por, por lo que han vivido los ciudadanos prorrusos también en Ucrania, sí. eh, razones por las cuales también los han llevado a querer separarse. no Pero mm. um, es, es muy real pensar que este conflicto es un conflicto entre Rusia y Ucrania. no eh, mm. ah, Lo que hemos visto desde okay. el principio, okay. obviamente, mm. es... Eh, Y esto pasa mucho, ¿no? Eh, las potencias aportando justamente con recursos, con armas, etcétera Sí. Eh, a los grupos que están peleando en algún país. Sí, señor. Y esto, eh, lo que hemos, a ver, es, es algo que vimos mucho durante la Guerra Fría, ¿no? No vimos a Rusia y a Estados Unidos, o a la Unión Soviética en ese momento, mejor dicho, enfrentarse con Estados Unidos de manera directa. Lo que generalmente pasaba es que se enfrentaban entre sí indirectamente claro. en conflictos en otros lugares sí, sí. Eh, sí, sí. que, bueno, de alguna manera repre representaban un poco lo que pasaba durante la Guerra Fría, ¿no? Claro, eh, claro. Hablamos de Corea, hablamos de Vietnam, sí, etc. Sí. Eh, sí, sí. el... Y lo que hemos visto ahora, sí. por lo menos desde el 2014 en adelante, obviamente, es que Rusia claramente ha estado apoyando a, los, a las milicias prorrusas que se querían separar y por otro lado el ejército ucraniano viene teniendo un apoyo fuerte de parte de los países de Occidente. Sí. Y de hecho, mm. esto está más claro que nunca, cuando en este momento, claro se lo quiere, incluso desde Ucrania, ¿eh? el presidente Zelensky dijo a Cámara, como, che, me están dejando solo, o sea, <risa> muchas gracias por la ayuda, pero me están dejando solo, ¿y por qué dice esto? Porque claro, la OTAN y los países de Occidente Ajá. lo que están haciendo es sí. colaborar con Ucrania sí. a través de de armamento y recursos, claro, ¿no? Pero claro. nadie se quiere meter sí. en el enfrentamiento directo porque ah. eso ya sí supondría mm. una escalada del conflicto que no sabemos hasta dónde puede llegar. Melisa por fin eh, una pregunta casi de cancha de fútbol. ¿Y a mí qué? <ríe> a y a mí qué? Para nosotros qué es qué es lo que pasa? ¿Qué es es, import qué es importante de todo esto? Porque hasta ahora y en pocos minutos viniste ex esclareciéndome y esclareciéndonos respecto de esta guerra que parece lejana, pero que de alguna manera, creo que ahora geopolíticamente, algo nos va a producir. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, evidentemente, si bien en términos del de, de enfrentamiento bélico, eso está localizado en un lugar lejos de nosotros, etc., sí, sí. obviamente vemos cómo esto impacta las relaciones comerciales entre países y eso es, es muy tangible primero que la Argentina específicamente recordemos que por un lugar, por un lado, está en el medio de las negociaciones con el FMI por lo tanto, no puede tampoco no eh, ponerse como eh, completamente en rebeldía hacia Estados Unidos porque no. estamos en el medio de una negociación que no, no, es difícil claro. para el país sí, sí. por otro lado, si ustedes recuerdan un tiempito, muy poquito antes de que Rusia anunciara la invasión a Ucrania, uh -huh. eh, habíamos tenido esa, reuni esa reunión entre Alberto Fernández sí. y el presidente Putin, sí. eh, del cual habían salido muy bien, y de hecho Alberto Fernández había dicho que Argentina se quería convertir un poco en la puerta de entrada a Rusia para sí, sí. América Latina. Exactamente. Eh, <ríe> ese timing eh, vino sí. justo antes sí. eh, de que sucediera esta invasión a Rusia. Ahora, ¿qué hizo la Argentina cuando Rusia, en efecto, invadió Ucrania? La Argentina tiene una tradición con respecto a los derechos humanos importantísima en el mundo. ¿eh? Creo que a veces no, no nos damos cuenta de, de la impronta que tenemos en ese tema, y por lo tanto, me parece que también relacionado a esa tradición de respeto a los derechos humanos, sí. tanto Alberto Fernández eh, en sus declaraciones y en Twitter, y tanto el comunicado que lanzó la, la Cancillería cuando esto ocurrió, eh, dijo que Eh, bueno, nada, pidió de alguna manera que cesen los ataques sobre eso. la población civil, que eso. se respete la soberanía, ¿no? Sí. Eh, ahora, eso en términos diplomáticos, si mm. se quiere. Ahora, mm. hablábamos antes de, de lo económico, ¿cómo nos afecta? Básicamente, sobre todo, subió el precio del petróleo y de la soja, que sí. son productos que nosotros exportamos, eh, y subió el precio porque es justamente lo que se produce en la zona en donde ahora hay un conflicto, ¿no? Claro. Entonces sub, suben los precios. Eh, eso obviamente tiene se relaciona a, bueno, qué pasa en la Argentina, venimos con toda esta discusión en la Argentina también de decir, ay, va a haber retencio retenciones, sí, retenciones, no, eso, eso. porque subo el precio. Sí. Entonces, quienes importan obviamente ven sus ganancias eh, más abultadas. ¿Qué hmm. pasa con el mercado interno con respecto sí. a eso? Sí. ¿Tiene el Estado de derecho a cobrarles más por ganar más? Eh, a raíz de esta Ajá, situación sí, sí. es un poco lo que estamos viendo por ahora mm. eh, lo que sí te puedo decir eh, que, que es algo que por ahí me gusta recalcar porque muchas veces no cuando uno trabaja con la política internacional eh, sí, siempre se nos plantea esto de bueno, ¿cómo se relaciona esto que está tan, tan lejos sí. con nosotros en Argentina? Eso acá es, sí. en el sur del mundo Ajá. Eh, y me parece que más allá de lo, lo que te acabo de contar y Todo lo que tiene que ver con la cuestión económica es como una cuestión, lo más tangible, si se quiere, ¿no? Uh -huh. eh, de, de cómo afecta o cómo, cómo influye en, uh -huh. en el accionar a nuestro país. Ya. Pero sí me parece súper importante también entender que mientras más vemos sobre el mundo y sobre lo que pasa en el mundo, más entendemos también nuestro lugar ahí, ¿no? Más entendemos cuáles son nuestras posibilidades de actuar, a quién le importa lo que nosotros pensamos o hacemos, claro, claro. cuál es nuestro poder, mm. eh, como argentinos, como mm. región, sí. eh, y me parece que no hay que perder de vista eso, y por eso está bueno también hablar de política internacional, no solo cuando hay un conflicto que es súper en escalada, viste donde todo el mundo ahora está como tensionado, Muy viendo bien. que... <risa> Sí. Melisa, eh, bueno, gracias por este ratito eh, las notas que voy haciendo para el desconcierto generalmente son un poco más cortas pero esta me interesó fundamentalmente por, no, claro, porque no tenemos información desde allá como para Eh, de alguna manera entre vos y yo convenir en que estas en estas discusiones no hay que buscar buenos y malos, parece ser una simplificación que no ayuda al entendimiento así que te agradezco muchísimo te mando beso grandote y ya nos volveremos a encontrar seguramente bueno, gracias Kike por, por este ratito también, por dejarnos charlar un poco sobre política internacional sobre todo en un momento en que parece que los ojos del mundo están puestos sí, no en sí. la población ucraniana asediada, que, que, que con razón no y con, con esta cantidad de refugiados y sí. de destrozos también que está viendo en, en, ahí. Uh -huh. Pero me parece que está bueno nunca dejar de, de pensar esta tremenda doble vara que a veces tenemos, que, que, que la verdad que es muy grave, que es decir, bueno, la verdad que los refugiados nos importan cuando son europeos blancos y de ojos celestes y no cuando eh, tenemos refugiados de Siria o de Yemen no ¿Quién habla, ¿Quién habla de esos otros conflictos? Así que nada, muchas gracias Beso grande Melisa Un abrazo Bueno eh, la escuchaste con atención ojalá la hayas seguido con eh, la misma atención eh, Melisa Trad Malmoud Ahora en Nueva York y ahora también en el desconcierto.